Hola Lucho, aquí te habla Marco de Radio Contanza, Ciudad ⁇ ñoña de este Curicó. Eh, un saludo para ti, querido amigo. Ya hemos, somos hace buen rato compadres desde que fuimos compañeros en otra radio. Y que bueno, eh, gracias por toda tu ayuda cuando más lo necesitáis. Y bueno, que siga pasándola bien, que siga poniéndole bueno ahora, que además de locutor estáis poniendo bueno como notero allá en, en, en, la, en la intercomuna de Concepción, que siga siendo no solo un buen comunicador, no solo para toda la patria frique de, de la región en que estás, sino que también a nivel local, que seas un buen comunicador de toda nuestra cultura en, en la octava región. Un saludo, compadre Ñero y que siga dándole bueno con la lucha de y